Los ochenta y los noventa. Hasta hoy. Give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's、so Señores, Supertram! Dedication Day! ¿Cómo le gusta a n t o ñ i t o Supertrame, Antoñito? Pues Supertram,、eh, qué, Supertram me encanta. ¿Cómo estás, Antoñito? Yo, divinamente ahora mismo. Estoy, vamos, de fábula. ¿Y <risas> eso cómo es, Antoñito? ¿Por qué viernes? ¿Por qué fin de semana? ¿Qué ha pasado? Pues porque viene, vamos mañana de boda y estoy encantado aquí con los amigos en el bar de Sonia, con Ramoncito, igual, y aquí la s í i la s hay l a s Fograjito, o s a s e s Que la s demás te da ruido. <risa> y mañana vas de boda y quiero, creo que querías dedicarle una canción al protagonista de la boda. Pero antes,、sí, Antoñito, dime un par de cosas ¿Sí? de los 80 que te gusten, va. Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, ¿te acuerdas de las chicas de oro? Sí, claro que me acuerdo de las chicas de oro, claro, claro. El p o es guay, ¿no? u a muy i v e Y otro icono bonito, la, esta de. Eh, chicas de. O sea, no, ¿cómo se llamaba? Las、eh, cosas, cosas de casa. Cosas de casa, que salía Lurkel, que es aquel bueno, que decía.、Eh, sí, Lurkel,、sí, oh, A ver si te, te, si te acuerdas, Antoñito, mira, mira, me decía. He sido yo. <risas> He sido Ay, yo. Es que te parió. Ay, qué fe mío. Bueno, escucha, Antoñito, le querías dedicar、Dime. una canción al protagonista de la boda, ¿no? Que es tu jefe,、oh, ¿no?、Pues、además, es tu, es tu jefe.、Eh, bueno, es mi jefe, como decimos, jefe para allí y para acá, pero nosotros somos un equipo. Claro que y sí. Ahí, y, y ahí no hay jefe ni hay nadie, porque somos un equipo total. Ni ¿Qué? jefe ni nadie. Fantástico. Hay problemas, fantástico. Todo. fantástico. Aquí, allá. O sea que somos geniales. ¿Y ya las compra el regalito ¿Toma? de boda al, al amigo? o、oh, Visita cuento el regalo, vamos, por antena no lo diga, s no, no lo diga、no no、s porque claro, estropeamos la sorpresa,、no. Antoñito. Pero, pero, <risa> pero lo que sí vamos a hacer ahora es el primer regalito que le vas a hacer: que le vas a dedicar una、sí. canción a que sea, Antoñito. Sí, m e vas、gaba. a dedicar una canción guapa de e s a de p a t r i Hernández, esa de nacido para bailar. Anda, que baile y que se pongan en marcha tanto Iris, Adriana, Dan Chiquillo. i Papa Ramón, Manolo, el buta que s e q u i e r e dirige toda la nave que nosotros estamos hecha, ¿Sí? el abuelo Julio que es en serie y yo. Y me saluda、bien. a mi equipazo, a mi Ramón, a mi Wally y a todas las chicas de Valen Sonia. Venga, pues mira, nos ponemos los pantalones de campana, la camisa de chorrera y venga. Ahí está. Gracias, Antoñito. Buen fin de、venga. semana. Un saludo, Ricky. Tremenda, tremenda la canción de Patrick Hernández que aún sigue sonando y rompiéndonos las caderas. ¡Born! Should we alive? ほら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 ¿O escucháis Prey Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Prey Kiss con Ricky García. Transportamos con nuestra nave hasta s u r i a que está en la provincia de Barcelona. Ahí está nuestro amigo Mario. Hola, Mario. Hola, Ricky. ¿Qué tal?、Hola. ¿Cómo estás? Príncipes,、eh, príncipes y princesas, como dicen. Eso, claro bien, que、sí. s Un saludo a todos los príncipes y p r i n c i p e s a s que nos escuchan. n ¿eh? te suena, no? Es a frase.、Claro. Oye, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, aquí con el camión estoy, con el camión, ahora parado, pero bueno. Es lo que me dedico camionero y me queda un viaje. Y bueno, ya h o r a he tenido un intermedio, un stand-by. Y bueno, ya q u í aprovechar n d para hablar contigo y dedicarle una canción. ¿Y nos llevas puesto siempre en el camión o qué? Siempre que puedo, sí. Y si no en el camión, en el coche, sí. Pero siempre, siempre que puedo. Por la mañana, por la tarde, el mediodía, depende de los servicios. Pero bueno, pero sí, siempre aprovecho. Ah, entonces también e s u c h a El rucio que llevas, me gusta mucho todo, sí. También escuchas entonces a Chavi y a María, ¿no? Ya, Xavier María por la mañana, sí, sí, María Lama, Xavier Lama. Fíjate, fíjate,、sí, sí. fíjate el premio que han dado esta semana: 22.500、sí, euros. ¿Te das me cuenta? Lo, me lo perdí porque voy de tarde. Sí. Me lo perdí. Tengo servicio a partir de mediodía para la noche. Pero sí que lo vengo yendo en el. En, los cuñas, en las cuñas que hacéis del programa. Sí, sí, las promociones. 22, ¿eh? 500 euros. Sí, sí, sí, sí. Una chica que se iba, tenía proyecto de irse para el sur. Qué bien, qué bien, ¿eh? qué, qué bien. qué bueno, bien genial, qué, ¿eh? la, la providencia le ha dado genial, el premio sí, a, a la、pues、persona la que, que realmente le venía muy bien en ese momento ese dinero. ¿eh? Qué bien, qué maravilla. Las mañanas. Eh, estaba Ricky, aparte, muy emocionada la chica. Sí, porque q u e r í a n un proyecto, tenían un proyecto por ahí por el sol. Hombre, mira, a ver, Mario, Mario a, ver, te, a ti te dicen que te van a soltar 22.500 pavos y como para no estar ilusionado, ¿eh, Mario? Ostras, me voy a Granada, pero solo. <risa> me voy a Granada una noche, ¿eh? Una noche. <risa> bueno, Mario, Mario escúchame. Eh, eh, dime un par de cosas que, que te hagan gracia así de los 80, vamos. Mira, lo primero que me venía era el pantalón bombacho tipo Ency Hammer. Ah, sí, sí, que marcó sí. Se llevó、sí. bastante temporada. Sí. Y h、eh, a l a n de las torres Sifi. a h las torres Sifi. Una torre de, de alta fidelidad, ¿no? Así con su tocadiscos, botones, agujas,、eh, interruptores. Sí.、Eh, ¿Quién, ¿Quién no ha tenido una torre de sonido? Que fíjate tú cómo es la tecnología, q u ese e cacharro enorme, inmenso, se ha reducido a un dispositivo móvil, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Qué verdad, maravilla, qué maravilla. Pero qué bonitos los 80. Bueno, Mario, ¿a quién querías dedicarle la canción y sobre todo, qué canción? Pues, pues mira, la canción se ha d e d i c a r a. Han sonado antes una compañera, una oyente también, una señorita Elena, Sí. que h e dedicado la canción, una canción al pueblo de Ucrania. Sí. A mí me gustaría dedicar también al pueblo de Ucrania, o sea, lo que son los ciudadanos que han tenido que verse interrumpida, pues,、sí. su vida,、bueno. sus proyectos, sus sueños, en fin, todo, todo, toda una serie de, de cosas que tenían terrible. en vista en un futuro y se ha visto. Pues bueno, han tenido que, que irse pues, a otras provincias, a otras ciudades, a otros pueblos. Y a e l l o quería d e d i c a r l e la canción. Es Burning Heart. ¿La de Rocky?、Eh, de, de Survivor, sí, sí, la de Rocky. Es esta, a m i r a Cuando g u s a con el ruso, cuando u s a con el ruso, s d i r á s Ostras, qué buena es. Se me pone la piel de pollo, Ricky. ¡Que l l e v a un camión! <risa> Gracias, Gracias Ostra, Mario. Pollo, Gracias, Mario. Buen、sí. fin de semana. Bueno, gracias a vosotros y un saludo y, y, y bueno, un abrazo para todos y para todas. Es... Con r i c k y García.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 Todas las tardes... Minutos los que faltan para las ocho de la tarde, las s i en t e e Canarias, momento en el que empieza el fin de semana del equipo de p l a y k i s t Y imagino que también el tuyo, ¿verdad el tuyo, o que sí? Bueno, pues espero que tengáis un buen par de días de asueto y el lunes en forma, más en forma que nunca, a partir de las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias, volvemos a estar aquí para alegrarte la tarde, para hacer que la tarde sea el mejor momento del día. Un saludo y buen fin de semana. De Ricky García y de todo el equipo, por supuesto que sí. Y si te quedas aquí ahora, disfrutarás de la mejor música del mundo. Esto es Kiss.